La empresa informó que hoy el Centro de Atención Personalizada permanecerá cerrado al público por la conmemoración del Día del Sanitarista en la provincia de Buenos Aires. Desde la empresa informaron que la jornada de asueto se extenderá a todas las áreas de APSA. Por eso, desde la prestadora anunciaron que garantizarán la cobertura de guardias mínimas. El esquema de guardia también contempla la asistencia telefónica ante reclamos a la línea técnica 0800-999-2272 y a través de las redes sociales Twitter, Facebook y Telegram. Se anunciaron las fechas de inscripción 2023 para los colegios de la UNLP. El próximo lunes 3 de octubre abrirán formalmente las inscripciones para cubrir las vacantes disponibles cada año en los colegios de enseñanza preuniversitaria para el ciclo 2023. Primero será el turno para el nivel inicial y primario de la anexa. Luego, a partir del 17 de octubre, se habilitará el sistema de inscripción para el Colegio Nacional, el Bachillerato de Bellas Artes, el Liceo Mercante y la Escuela en Inchaustri. Las autoridades de la Casa de Estudios adelantaron además que todo el proceso se realizará de manera online a través del sistema CIPECU. A su vez, la Prosecretaría de Asuntos Académicos de la UNLP adelantó que el sorteo público de las vacantes será el miércoles 16 de noviembre en la sala del Consejo Superior del edificio del Rectorado en calle 7 entre 47 y 48. Un servicio que informa más acerca. Realizan una colecta de leche para comedores y merenderos. Desde la ONG La Plata Solidaria comenzaron con una colecta de leche en polvo o larga vida. Lo recaudado será distribuido en comedores y merenderos comunitarios. Para colaborar pueden enviar un WhatsApp para poder coordinar la entrega de las cajas de leche larga vida o en polvo al 221-566-9819 o a través de las redes sociales La Plata Solidaria OK tanto en Facebook como en Instagram.